sí corta pero pero muy este productiva que estudiante lo quiere renovar a, a Hernán a Gra y es una cuestión lógica después quedará en manos de un entrenador decidir un entrenador que por otro lado tiene un par de ofertas más este importantes y hay un interés fuerte de, de ferrocarril oeste por este haber igual y, y tratar de concertar a, a hernán agineinestra. bueno cortamos el mercado de paz y. Tratamos de restablecer la comunicación telefónica con Claudio Villanueva. Claudio, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Escuchaba bien antes también. Ah, bueno, había un ruido de la línea ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, eh, bueno primero contarnos un poquito, porque hacía 15 días habíamos hablado contigo, más o menos, del tema de Pablo Prisioni con con esta llegada al Bascón. ¿Cómo, ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue? ¿Por cuánto es el contrato? mira eh... Cuando Pablo deja de jugar, desde el primer momento la gente de Bastonia siempre estuvo interesada en él, incluso en la contratación inicial de Pablo, eh, como para ofrecerle la posibilidad de que una vez que se retirara, no pensando que iba a ser tan pronto, él podía entrar en el stand técnico de, de las coñas, pero en aquel momento le dijimos que no, que por ahora era jugador, yo pensaba que no jugador, además por respecto a, al técnico y a montar muchas cosas más. Y bueno, eh, dicho y hecho, después cuando Pablo se retira...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 Chapu, y, y ya mmm, se, se leía la posibilidad de que Sito Alonso dejara ser el técnico de Basconia y de vale, a, a Barcelona. En esas cosas hay que ser muy cuidadosos, ¿viste? porque hay, o se recibe el contrato o el otro club tiene que, no que comprar, entonces nosotros estábamos tranquilos. Pablo, mientras tanto, viajó a San Antonio, a, que fue invitado a un, a un campus de San Antonio para que trabajara ahí con la gente de, del staff técnico de, de los Spurs, y ahí, bueno, día que se desvinculó si eh, alonso nos llamaron y no había mucho que hablar porque eh, pablo de la cóñaña pablo después ahí si sí, la situación de económica era fácil de arreglar se arregló muy fácil y ya al, al día siguiente de las 48 horas estaba todo finiquitado está muy bien está muy bien y, y, y a ver si, si justo se me metió un ruido si el contrato de pablo por una temporada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 ...por si las cosas no funcionaran bien... ...es decir, acá hay una gran relación entre ellos... ...porque es muy sencillo Fabián... Eh, ...nadie duda de la capacidad de Pablo... ...Pablo de la cabeza tiene todo el libro... ...eso no hay ninguna duda de los conocimientos del básquetbol... Y, ...y la ciencia que él le ponía para jugar... ...y además es un tipo que indudablemente se nota que sabe transmitir... Eh, ...pero después hay que hacer el día a día... ...el entrenador no es solamente el, el tipo que se sienta a, a los partidos... ...que a veces la gente supone que es eso... El, el, el gran trabajo del entrenador es el día a día. El, en la gestión deportiva, cuando tenés que estar en la pista y, y decir tenemos que hacer esto o aquello. Y después también en llevar adelante a los jugadores, al que se enoja porque no juega, al que está demasiado contento y se va del, del mambo porque juega mucho y bien. Eh, hay que hacer un equilibrio bastante importante. Y eso es una experiencia que Pablo la va a tener que ir tomando día a día. Seguro. Y la, la segunda parte de la... De la pregunta con el Vasconia y con la llegada de Pablo Prigioni tiene que ver con la posibilidad o el interés que, que se manifestó desde el Vasconia para con un, un entrenador consagrado de nuestro básquetbol, que estuvo 10 años eh, como asistente de la institución argentina, un tipo que todo el mundo quiere y todo el mundo quiere jugar con él, que es Gonzalo García. ¿Cómo surge eso? Eh, ¿Cuál es en este momento la, la situación de Gonzalo con respecto a, a lo de el Vasconia? Sí, antes de eso me gustaría decirte algo, ¿no? que a veces uno, eh, yo por lo menos me enojo, mucha gente se enoja porque ahí, a veces yo los entiendo ustedes en el trabajo, ¿no? sabes que soy respetuoso, jorobo un poco, pero soy respetuoso. Pero a veces cuando se dan algunas informaciones para hacerse los adelantados, las primicias perjudican, ¿no? como esa que yo leí de algún trasnochado que parece que se le ocurrió decir que ya había firmado en Baskonia. Perjudica porque eh, no es así... ¿Que el Vasconi está interesado a partir de un pedido de Pablo? Sí, no hay ninguna duda. Es verdad eso. Eh... Está, está correctísimo. Estamos conversando, eh, pero también respetuosamente Pablo, eh, Gonzalo ha recibido ofertas de, de clubes argentinos, más que oferta interés por su contratación. Y Gonzalo, en, en lo que puede, va cumplimentando y hablando con cada uno de ellos, porque eh, nosotros le damos mismo respeto a cualquiera. Entonces, Todavía no hay ninguna decisión tomada. Las conversaciones que en España continuaron porque hay una pequeña diferencia. No es fácil mover a una familia porque Gonzalo tiene un matrimonio que seguramente se tendría que no Entonces, ahí hay que pensar también la parte económica. Más allá que pueda ser una buena oferta o una muy buena oferta para un asistente eh, en un equipo español muy buena, habría que ver, porque aquí estamos haciendo un asistente argentino que viaja a España a hacer específicamente Eh, un entrenador argentino que viene a España para ser específicamente asistente en un equipo donde uno tiene que también poner en los dos lados, la, primero, la gran alegría que tiene Gonzalo porque Pablo, Pablo esté interesado en llevarlo, la gran alegría que el Vasconi acepte que pueda ir Gonzalo, pero después hay que hablar de la parte económica donde ahí hay, hay algunas diferencias que todavía no sé si son salvables o no, pero también no, respetando puede, a los interesados por, por Gonzalo en Argentina, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué te enojaste? ¿Por, ¿Porque surge la, la, la, la noticia y eso entorpece alguna negociación? ¿o? Y por supuesto, porque si yo te digo a vos que hoy Fabián Pérez firmó para para Radio Mitre, primero provocás un problema a la gente de Radio Argentina. Y dice, ¿qué pasa con este gordito? Se fue no nos avisó. Y por otro lado, provocás un problema a la gente de de radio, Radio del Plata, en la cual también estaban interesados en la contratación. Entonces vos tenés que empezar a avisar, no, pará, mira estar interesado pero no firmé. Y al, y al tuyo decirle, nada, Radio Argentina, mira que no me voy. ¿Se entiende lo que te digo, Fadi? Entonces, esto entorpece, molesta y... A mí precisamente esa cosa me pone un poquito mal humor, pero también yo como estoy cada día más viejo, me pone mal humor porque está desabada. Capaz que no es tan importante, pero... Entorpece, en entorpece un poquito. Claudio, estuve haciendo te te dije, ¿no? después y co corregime a ver si si está mal. Cuando sí. cuando surge esto, este, bueno, me puse en contacto con, con, con aquellos que llevan los, los, o rigen los destinos de los entrenadores en España y por lo que me comentaron, también habría que hacer algún tipo de curso, algún tipo de categorización en caso de que Gonzalo arregle su ingreso al Vasconia o a otro equipo que fue más o menos eh, alguna cuestión como la que le pasó en algún momento a Sergio Hernández cuando cuando fue a, a España, ¿no? ¿E esto puede ser sí, sí o, o no. Eso ta también es cierto, por eso digo, ¿viste? Hay tanto bericueto, Pabi, que hay que hay que ir de pasito. Eso también es cierto, aunque también hay plazos para hacerlo, no es que mañana lo tenés que hacer, no es tan así, pero eso también es cierto. Entonces, todas las cosas es eh, hay que hacerlas despacito, son, son además son trabajo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 Eh, tiene que respetar absolutamente y hoy por hoy Gonzalo, gracias a Dios me parece que ha hecho una carrera brillante, siempre uno puede hacer nombres de dos o tres, cuatro entrenadores argentinos que están por encima viste esa cosa, Gonzalo está ahí, ¿eh? está golpeando la puerta, me parece, es decir es un tipo muy muy respetado ah. en el ambiente, muy respetado en el ambiente siempre digo lo mismo, tanto Sergio Hernández como Lamas lo han hecho público infinidad de veces, cuando dicen ¿Cuál es el, el entrenador argentino que mejor hace jugar a los equipos? Y ellos te nombran a Gonzalo. Ojalá sea, cualquier jugador que, lo, que estuvo con Gonzalo, ni te cuento. Y los que no tuvieron desean estar con él. Entonces, merece esta suerte. Ahora, si vos me preguntás hoy, a esta hora, ¿dónde va a estar? No lo sé, porque tiene dos o tres cosas buenas que, que faltan de, de decidir, eh, hago el paso 10 centímetros para acá o 10 centímetros para allá, pero sí. respetándolos a, a todos, ¿no? Está bien, está bien. Sabemos que este Gimnasia de Comodoro hizo una oferta porque obviamente entiende y conoce y valora el trabajo de Gonzalo para poder retenerlo. También eh, es conocido como que Gonzalo también tenía ganas de, de cambiar. Tiene una oferta, y acá corregime, y es pregunta, ¿tiene una oferta de San Lorenzo y tiene una oferta de Ferro? ¿Hay negociaciones con San Lorenzo y hay negociaciones con Ferro? Mirá, tampoco me voy a hacer el tonto, no hace falta. hay interesado, está interesado, está pero y también se ha interesado Boca Juniors. En, en, en eh, también algún otro equipo habló conmigo, estando yo aquí en Europa, habló conmigo telefónicamente y le dije que, que no, pero no porque también como se vislumbra la cosa es muy difícil, no podés acumular. ¿no? <ríe> el equipo de Descartes, porque ningún equipo de todos estos que les estoy nombrando es Descartes hay interesado, después se verá si se puede concretar eh, eh, una, una oferta completa y una aceptación por parte de Gonzalo. Y si vos tuviese que ponerle porcentaje a, a, a la decisión de Gonzalo, San Andrés 99% y un 1% para un 1% para los demás. Muy bien, San Andrés con berrondo o sin berrondo con Berrondo eh, homenajeado desde perfecto, la tribuna está, está perfecto está perfecto no, no van a entender eh, la gente para qué no vas a tener que explicar eso después. bueno listo listo este mmm, Walter Germán ¿qué hace Walter Germán? Walter en este momento está en Málaga yo yo ahora estoy en otro lugar yo mañana vuelvo a Madrid y y quieren hablar con él a ver si nos podíamos cruzar un minuto porque volviendo el miércoles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 y cuando vuelva del viaje, sino de que me diga su decisión final, ¿no? Claro, eh, claro. Pero viste, Ahí uno decide, Chapo deseó retirarse, yo te puedo asegurar que la cantidad de gente del Madrid, que habló conmigo para convencerlo, es increíble. Y bueno, pero deseó retirarse, y están todos en la misma edad, 37 años. Está muy bien, Ch Chapo, ya que lo nombraste, ¿puede tener alguna chance de continuar vinculado al Madrid? Y va a jugar, va a jugar al lado de Cristiano Ronaldo.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 Eh, en el juego y además fuera de la cancha y ahí sí, va seguro. a tomar las bien decisiones el que tiene ofertas las tiene del madrid no para seguir está muy bien está muy bien y la última de mi parte es este vinculado al, al, al, al técnico de obras sabemos que tenés una burra llegada a, a, al, al club atlético obras sanitarias y que también por ahí este estás dialogando eh, con fabián borro el presidente por algún entrenador hoy surgió el nombre de Marcelo Nicola, este va, no surgió hoy, se hizo unos días, creíamos una nota más que plus y bueno, consultamos hace un rato a a Gregorio Martínez, el manager deportivo del, del equipo y nos dijo que no que no, que él no había hablado con con Marcelo Nicola y que desconocía esa negociación. Eh, ¿se puede decir algo al respecto? Bueno, no no sé quién representa a Marcelo, la verdad que no lo sé, sé que Marcelo La última vez que habló conmigo, que hará dos meses, por, para, por tener buena onda, no, no tengo ninguna relación laboral con él, estaba en Maccabi, en, Maccabi, en Japón del Maccabi, sí. y, trabajando asistente. No sé las intenciones de él de volver a, de a Argentina. Me, me sorprendería, ¿eh? de verdad, si volvería a Argentina a trabajar, me sorprendería, pero no lo sé. Eh, la verdad que no, no tengo nada que ver con, con Marcelo Nicoles, más allá de la afinidad que tengo con algunos dirigentes de obra, puedo hablar, pero si Obras necesita un entrenador y me llama a mí, le ofreceré uno de los míos, no del no de otro. ¿Tardo no Romano? Lo represento yo, sí. ¿Están charlando con Obras Sanitaria? No, lo que pasa es que Romano es un nombre fácil de sonar, me imagino, en Obras, por su pasado en obra porque indudablemente todo el mundo sabe que, que así como antes te hice la, la, la broma de Gonzalo García San Andrés también en Romano, está el, el, su corazoncito lo tiene en obras sanitarias, pero esas son decisiones que tendrá que tomar básicamente del presidente para abajo, tanto Martínez como también el, el, el nuevo manager, el director Medidas, el, el venezolano, con los cuales sí estuvimos comiendo, más que nada por, por formalidades y eh, tirando nombres de alguno de los chicos que nosotros sí representamos en obra. Pero mira yo llego el miércoles, no, llego el jueves a la mañana, Choco no me dijo nada, quiere decir que todo está medio stand-by, pero somos muy respetuosos de lo que también haga ahora. De hecho, nunca hemos hablado de nada y en el caso de Romano que pueda sonar, básicamente creo que es porque su corazoncito está muy cerca de obras y yo sé que la gente de obras también, algunos, por lo menos que yo sé, siempre están interesados en él, pero no hay nada concreto ni nada por el estilo. Fátima. ¿Alguna pregunta para Villanueva? Sí, una sola y no lo molestamos más ya que está, ya fue claro en varios conceptos pero me gustaría saber eh, cómo vivió él teniendo en cuenta también la cercanía que tiene con el Chapu desde siempre eh, su retiro, no tal vez un retiro obviamente que se veía venir porque quedaban pocos partidos pero no de la manera en un cuarto juego no ante el Valencia Sí, está bien yo me saqué el regreso para el miércoles que viene porque pensé que voy a haber un quinto eh, pero bueno no mira yo lo puse en tweet en un tweet cuando terminó el partido obviamente la emoción toda esa historia y Chapuz se cruzó toda la cancha para abrazarme yo totalmente estreme, estremecido si sí, no es normal que un deportista de ese nivel haga eso ¿viste? Y cuando me abraza, que sé yo, yo le quedéme un poquito atrás mío pasaba estaba la gente de Valencia que había salido recién, hacía 30 segundos campeón. Y, a Valencia, a Valencia, y de repente pararon dos o tres dijeron chapu leyenda, chapu leyenda creo que eso es el, el resumen de lo que es este en el básquetbol internacional, viste, que en el festejo de un campeonato eh, la gente, lo, que era la primera vez que salía en, en su vida eh, un recuerdo para el tipo que estaba parado ahí, del equipo rival ¿no? Andrés es eh, lo de Andrés a, a, aquí en, en Europa ha sido extraordinario, yo creo que muy difícil de, de emular ¿no? muy difícil, muy difícil Está muy bien, Claudio, te agradecemos mucho el contacto, sabemos que estás eh, por las Europas todavía, así que te dejamos tranquilo, eh, te mandamos un abrazo enorme. Estoy con que, mi hijo, bien. que lo más importante el viaje, che. ¿Cómo, cómo? Que estoy con mi hijo, que lo más importante del viaje, pasé el día del Está padre. Estás con, con ese piel que, el que es lo más importante del viaje, exactamente. Bueno, te mandamos así un saludo enorme, Claudio. Bueno, un abrazo. Gracias, eh. Bueno, la palabra de Claudio Villanueva en este arranque de día lunes para, para contarle un poquito a la gente cómo...